Stage. The documentary scene upon the fractured screen. The dreadful poem scrawled upon the grump of pain. <laughs>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 a todos los que teis agora mesmo sintonizando Radio Cuca, la radio libre do Vigo, ya sabéis, eh, Un saludo muy muy grande para todos. Bueno, que eh, sabéis perfectamente qué es lo que estáis sintiendo, ¿no? Siempre sí, sí, como no vais a saberlo. <risa> sería sería tremendo si no supierais que estáis ahora mismo sintonizando Radio Gugaracha. ¿Eh? Radio Cuca? Sí, la radio libre, la radio libre de W. En el 107.3 de la frecuencia modulada. ¿eh? O también en el punto ¿Eh? hay los por ahí que fan el que fanlo muy bien ¿eh? ¿Eh? presentar la la nueva emisión en, en digital y, y queda, de, queda de maravilla queda de maravilla bueno, la cosa es que en Radio Cuca en la Radio Giver pues tenéis un montón de cosas un montón de cosas, ¿eh? que salen por el 107.3 que salen por la triple W radiocuca.org ¿eh? eh, salen un montón de cosas, un montón de programas los manes. No sé cuántos son ahora mismo, 30 y pico, 40 programas en directo que podéis sentir todos los manes a través de las emisoras. ¿eh? y uno de ellos ¿eh? que sal los jueves por la noche, sale los jueves a las 10. ¿eh? Cuando cuadra y cuando no cuadra no sal ¿eh? Porque eso es lo, lo que tiene una radio de libre, ¿viste? Que si quieres vienes, si puedes el programa, y si no quieres no vienes. Pero en todo caso sí, programa que sal, ¿eh? Casi todo lo llueve. Hombre, alguno lo que no tengo gana, pero casi todo sale. Eh, casi todo lo llueve, sal. ¿Eh? Perrado y cucaracha. Sal anedonia. Y salgo yo, ¿eh? Que soy el. Él ya sabéis, como lo que digo siempre, que ya huele, eh, siempre con la misma coña. El productor, realizador, director, el editor. Eh, eh, y todas esas cosas que se puedan decir. Es de Anedonia. Hola, buenas noches. Yo soy el Anedónico Miserable. El Anedónico Miserable, Apofénico, Acúsico, Fotofóbico. Eh, ya no me acuerdo, igual soy Fotofóbico y Hiperacúsico. al revés veis ya ya ni mo, no me acuerdo de ello tengo tantos apellidos joder Paz con un notario que sí joder sabéis que si queréis contactar conmigo eh, podéis llamar al, al teléfono al ¿no? 85 21 81 87 igual lo cojo igual no eh, porque yo soy muy así soy muy particular pero bueno eh, por poder podéis llamar ¿eh? Luego que suene en antena, eh, que pasa de Coyel, que lo coya, eh, eso ya hay otra cuestión. Y no lo digo nunca, pero por poder, eh, suponiendo que de aquí tuviera interesado en ello, eh, podríais, podríais también mandar un correo electrónico, ¿eh? Siempre, sí. Podéis mandarlo, podéis mandármelo a mí, eh? Y, y pues, podéis mandarlo a la radio, porque hay el mismo para toda la radio, ¿eh? Radiocuca.radiocuca.org. ¿Eh? Eh, mandamos a la tontería, a ver, si, bueno, yo fácil que vos conteste o, pero yo qué sé, voy a decir pues alguna tontería, ¿eh? de alguna chorrada que no tenga sentido ninguno, sé qué, para qué coño vais a, a mandarme un correo a mí, vale más que no, eh? vale más que no. hay eh? lo que doy, si sí podéis hacer, ¿eh? y préstame, llémate y vos al, al chat, coño, ¿eh? Entres en la página web de Radio Cuca, en la www.radiocuca.orgesta Y tenemos un chat, joder, un chat que eh, si hacemos el, el programa interactivo Interactivo quiero decir... Eh, que tú propones una cosa y a través del chat, tú que estás ahí del otro lado, propones una cosa y yo la leo, eh? y si me apetece, fajoles y si me apetece, no, <ríe> que el programa es mío. Si quieres que quieres hacerlo tú así, ¿no? pues ven tú, coño, y hazte un programa. Que aquí no cerramos la puerta nadie, ¿eh? eh. Radio está abierta, Radio Cúcata abierta a toda la gente que quiera que quiera hacer un programa, que quiera hacer Radio Libre con nosotros, podéis venir todos para acá, que, ¿eh? Que sí, joder, ¿qué pensáis? Que yo, que yo mentira, que yo coña O bueno, igual pensáis que vais a venir a hacer un programa ¿eh? Y hay que hacerlo bien y tal Para tenga calidad No, joder El mejor ejemplo y este ¿Qué calidad tengo yo? ¿Eh? ¿Qué calidad tiene la Doria? No tiene ninguna ¿Eh? Y hay algún día, coño, claro, pero si no tiene calidad Entonces la gente no lo sentirá A ver, a la Doria no lo siente ni Dios Bueno, sí, siento lo gente Pero bueno, poca gente ¿eh? Y será porque gusta, ¿eh? que te ha sido mal y mal producido y y todas estas cosas, sí, sí, es cierto para todo, eh, es el más raro del mundo, flipáis. Y uno de los uno de los programas que podéis sentir en esta emisora, hay dos programas de temática conspiranoica. no sé yo si ellos eh, gusten de gusten de este apellido, eh, gusten de esta calificación de, de conspiranoia, y conspiración, Conspiranoia, me un poco eh, faltoso, un, un poco para para meterse para meterse con ellos, ¿no? Eh, el tema de la cuando dices a alguien que lleve conspiranoico, que falla una teoría que lleve conspiranoico, Que bueno, la paranoia supone que lleve un trastorno mental. Eh, Eh, el sentirte perseguido atacado eh, porque tú lo imaginas y no siendo verdad lo que ocurre ya que bueno para algunos eh, eh, no un yeta tal trastorno mental sino que es más bien una manera de bueno una actitud digamos de adaptación a, a la vida eh, bueno no sé tampoco hasta qué punto estamos inadaptados los que somos paranoicos pero bueno Bueno, en fin, qué sé yo, que seáis paranoicos si queréis y si no no queréis no sois paranoicos Yo personalmente claro que soy paranoico, joder Y, y esta gente, yo cuando digo que faen programas de conspiranoia eh, No lo digo de una manera despectiva ni, ni jocosa, no, no, para nada, para nada, en absoluto eh, Parece una cosa muy muy seria el tema de la de la, de la conspiración ¿eh? Eh, Que es una manera un poco más seria de decirlo, oye, conspiración creo que también incluso el término conspiración por lo menos de alguno de estos de estos programas tampoco y gusta demasiado prefiero decir que fae un programa de contrainformación que no deja de ser también una una buena definición porque ya información a la contra no sé si vos acordáis si sois viejos sintientes de Radio Cuca, de Radio Cucaracha de un tiempo en el que bueno pues la moda Porque Radio Cucava va por modas, como todo lo demás, ¿eh? como todo lo demás. No penséis que, que nosotros, por ser alternativos, por ser diferentes, por ser una radio libre, estamos exentos a las modes. Que va, que va. No serán los mismos modes. ¿eh? Serán otros, seguramente. Pero bueno, es que si les tenemos. Hubo un tiempo que esta radio, pues, ya era sí, una radio libre, pero podría decirse también que ya era una radio heavy. Porque prácticamente todo lo que sonaba aquí era en programas de musicales de música heavy ¿eh? Igual no un todo, un no todo Pero bueno, pues que, con que nada más por la mitad ya podíamos decir que, que, que ya era una moda ¿eh? Bueno, pues igual que, que hubo esa moda, el heavy ¿eh? Pues también hubo una, un tiempo en el que la, la moda ya era que Radio Cuca eh, La mayoría de los programas que metía fueron de punk, ska y contraformación. ¿Eh? Un formato que, bueno, pues tengo el orgullo de decir que, que inaugurélo yo sin querer, sin tener la pretensión de inaugurar un, un formato. Bueno, creo que lo inauguré yo. yo ahora bien me uno, me dijo, Mongol, que yo ya hacía eso años antes que, que facelo tú. Bueno, anda, vale. ¿Eh? Yo tuve un programa de punk sky contra formación allá por el 90 y que ¿Qué era? 91. No, oh, espera, a ver, que no no, no... no, 93, coño, 93. Pues eso, tuvo un programa de Punk y Sky contra Información para el 93, o el 94. No, el 94. Cada, cada vez voy, voy un poquito más para la Voy a acabar el 2000 y pico. No, que coño, que el 94, ¿verdad? Y bueno, pues dedicábase a, a, a dar informaciones, a dar noticias, eh, bueno, dedicábase a todas las cosas, a, a dar noticias que no salían en los medios generales, ¿eh? en los medios comerciales o o públicos noticias que taben ven que nadie ni ellos prestaba atención bueno esta xente al fin y al cabo fai una una cosa similar espar de noticias que no salen otros días sí es verdad que a lo mejor bueno pues aquel aquel programa aquel formato que después se hizo tanto pues basaba más en noticias del ámbito político social Eh, bueno, pues protestes, represiones y demás, y estas cosas. Y bueno, pues esta, esta gente trata, trata de otros temas, ¿eh? otros temas diferentes. Eh, ahora mismo tenemos tenemos dos programas de, de ese estilo en, en Radio Cuca, en Radio Cucaracha. Tenemos El, el Guerrillero, ¿eh? todos, los, todos los domingos por la noche, ¿eh? para pa cabras bien las semanas y que ganas gana de, de volver al lunes. Y, y tenemos también eh, el nuevo desorto mundial, todos los. todos los sábados también para la noche, a las 10 de la noche y bueno, o salen a colación bueno, por un lado porque me parecen programas ambos, los dos eh, muy interesantes, muy muy interesantes ¿eh? Eh, muy parecidos pero también muy diferentes eh, quizá el el guerrillero está un poquitín más digo yo, eh, digo yo por lo que a mí me parece, está un poquitín más Eh, cerca de esa desencontra de información que, de la que hablábamos en antes, y quizá eh, el nuevo desorden mundial, pues está más cerca de esa conspiranoia que decíamos en antes, ¿eh? siendo los dos muy parecidos, pero bueno, digamos que los pequeños toques, los pequeños toques. Y bueno, sintiendo eh, la grabación de, del programa de este sábado, porque no lo podéis sentir en directo, aunque tenía, tenía muchas ganas de. ...de sentir ese programa... ...porque ya me dijeron de que... ...de que iba a ...y bueno pues... Un, ...un tema que me falla me cierta cierta... todavía no lo puedo sentir entero... ...también no lo pude sentir entero... ...porque... llegué muy algo ...son... ...dos horas o más de... de grabación... ...y bueno pues nada... descargar el podcast... ¿eh? ...del canal de Radio Cuca en... en la plataforma comercial está hombre. Sí, sí, y así, porque bueno, aunque la radio se llega una radio libre, el programa llega el que fue el programa, ¿eh? Y si quieres colgarlo en una, una plataforma comercial, que hay que reconocerlo. Funciona mayor, tiene tiene mayor difusión que, que en el sitio donde los colgo por ejemplo yo, donde los colgamos nosotros en el archivo que no tiene ninguna No tiene publicidad ni tiene ningún fichu comercial, eh, pero bueno, ya bastante más complicado. Y no sé hasta qué mundo furro la peor que este otro sitio que que J box Seguro que lo conoces todos. Yo, a ver, nunca hago los mis programas en iBox, pero uso iBox mogollón, ¿eh? o sea que no ¿eh? soy un 40 de mierda. Bro. Yo estoy descargando continuamente cosas de iBox, más que nada porque está medio organizado y más tal que, que el archive, ¿eh? Y la verdad, pero bueno, yo como digo muchas veces, digo, mira. yo mira yo por ejemplo eh, falo bajo ¿eh? y falo despacio ¿eh? y bueno a veces siente que, que me lo dicho me ¿eh? tenéis que falar un poco más alto y mirar de falar un poco más rápido eh, aquí en antena igual falo alto pero llena más porque estoy pegado al micro y porque si no se me siente bien pues coño ponéislo un poco más ¿eh? más alto de ahí a la rutina del volumen de Del vuelo transistor o del vuelo los altavoces del ordenador, y ya es algo más alto. Y es verdad que aquí a lo mejor falo hasta un poco más rápido que, que, que lo que fejo habitualmente, pero yo de a veces falo, falo muy despacio. Y siempre digo ¿eh? siempre digo eso de a la gente que me lo comenta y tal: digo, bueno, pues no pienso cambiar, porque eh, así nace que el que, me, que, el que se para a sentirme, escúchame, que es un poco pocos, ¿eh? porque normalmente no me escucha nadie. el eh, eh, que se para de sentirme a escucharme a, a, a sentir lo que tengo que decir es porque realmente me interesa ¿eh? mm, sí, sí, yo pienso así ¿no? y un poqueñín también lo de, mm, lo de lo de Humberto Eco el escritor que, que decía de los, los libros que estén en primeras páginas de cualquier novela de, de Humberto Eco que, que yo un piñazo hay ¿eh? un piñazo porque Eh, alguien interesa que que lean esos novelas nada más la gente que realmente está interesado después son fascinantes eh yo a ver yo personalmente engancho me engancho bueno no de todo tampoco voy. por ejemplo el nombre de la rosa pues costó me más enganchame. bueno Leila hay gente que fascina a mí tanto como fasciname, no pero por ejemplo el péndulo de Foucault pues yo soy uno de los que de los que fascina a mí padres me joder mola mogollón mola mogollón el... el el péndulo de Foucault. Eh, todo esto para decir que yo los mismos programas cargo los en Archive, eh, que es bastante más complicado de acceder a ellos, de descargarlos y demás, y entonces así me aseguro que los cuatro o cinco que los descargan, por lo menos ya que tienen verdadero interés en sentir anedonia. Cosa que tampoco oye porque ten, tuviera, que, eh, tuviera que importarme a mí que tengan tanto interés en sentir anedonia, pero bueno, yo... Ya sabéis que pese a pese a esta fachada de, eh, de eh, personas preocupadas de que temba el culo y tal... Al final tengo yo un corazonín tremendo y bueno, pues prof, préstame. Yo no fago este programa para que lo sientan aire. Eh. Fago lo porque me apetece a mí venir y hablar y comentar cuestiones que, que tengo yo ganas de, de comentar. Eh. Podría hacerlo de otra manera, hubo un tiempo que me dedicaba a escribir, ¿eh? Y a reflejar todas estas cosas en, en cuentos, en relatos, en narraciones de ficción ¿Mm? Yo no era de los que llevaba un diario, nunca fui quien a llevar un diario Pero, mira, espellaba, espellaba un montón de cosas que me pasaban por dentro Espellabales en, en, en cuentos, en, en narraciones ¿Mm? Ahora eso no pasa, ¿eh? ahora eso no pasa Y bueno, pues vengo a, a soltarles aquí A soltarles aquí Hay otra gente que se descarga, pues haciendo películas o pintando cuadros. Yo en su tiempo, escribiendo y descargo me ahora, hablando pela radio. ¿eh? Ya, ya lo que hay, lo que hay. Pues seguramente valdría más que, que me descargara, pues componiendo, componiendo blues. ¿eh? Pues estaría de puta madre que me descargase componiendo blues, Blue, seguro que ¿eh? la humanidad me lo agradecía más que no descargarme haciendo un programa de radio, ¿eh? un, un par de horas puñeteras a la semana. Bueno, pero yo lo que hay, yo lo que hay, yo descargo me, descargo de esta manera, ¿vale? Y, y bueno, pues eso pensé que el programa para descargarme yo y no para que lo sientan nadie. ¿eh? y pues cuelgo los en el archive ese eh? en archive.org y eh, si da quien lo descarga del archive sé que lle, porque realmente tuvo interés en descargarlo y me consta que hay mucha gente que, que tiene interés en descargarlo y que gusta. Oye, pues soy encantado, no lo pego para que ellos guste, pero estoy encantado de que ellos gusten. No sé si, no sé si me explico. si lo subiera y vos no sería así nadie. yo supongo que el que lo sube y vos o supongo que yo mismo si tuviera eh, intención de que la gente lo sintiera lo descargara y demás pues también lo subiría también lo subiría y vos porque eh, está mucho más organizado por lo muy bien tal bueno pues hay hay un canal específico también de Radio Cuca ¿eh? con un buen piño de programas Que, que prefieren estar en internet, estar los podcasts que se dice, porque ya no se sé dice grabación, se dice podcast, prefieren que tengan los podcasts en, en, en ivox.com, ivox.com, ¿eh? eh, ahí está, qué sé yo, Fat Club Radio Show, eh, ahí está Domingo de Ramos, ahí está La Espada de Damocles, que hay otro programa que me gusta mucho, y está el programa que me incitó, A comentar lo que voy a comentar esta noche, que yo curioso porque van 20 minutos y pese a que para un día que traigo, claro, de qué quiero hablar, no falo de ello. ¿Deis cuenta? ¿Pescancieres de cómo funciona esto? Y es tremendo. Voy a acabar teniendo que traer un guión, tíos, porque Porque si no, no se quiere. Pondría que quiero tal, bueno, igual. Bueno, pues que lo que os decía, el nuevo deserto mundial. carga los, los los programas los podcasts eh, en iBox eh, en la plataforma esta de del de iBox y el programa que fizo el sábado pasado pues como no lo pude sentir en, en directo pues descargarlo del del iBox en cuestión y puse más telón, pues en eh, más estilo pues falaba de entre otras cosas de, de los extraterrestres eh, de los extraterrestres yo había un momento en el que falaba de de una disciplina ¿eh? Eh, llamada exopolítica ¿eh? para los que enunteis de, de ufología de ovnis, de extraterrestres y demás, bueno pues contaréis, o contaréis vos que la, la exopolítica se lo, porque bueno lo sentí también en algún programa de estos que y ellos también dieron la definición la, la exopolítica pues viene a ser una disciplina ¿eh? que estudia las relaciones que pueden existir, me parece igual estoy diciendo mal las relaciones que pudieran existir entre entre la, la, las relaciones políticas que pudieran existir entre la humanidad ¿eh? y, y, bueno, supuestos extraterrestres que nos visiten. Y llamóme la atención una cosa, llamóme la atención, bueno, yo hay algo que ya más o menos conocí que, y que, bueno, que yo muchas veces comento con la gente. ¿eh? llamamos la atención que, que decían que esa, esa definición se acaba en la de, de la Wikipedia, ¿eh? y que llega a la definición que, que escribieron Paisano, que no recuerdo el nombre del Paisano, si queréis, coño, si tanto interés tenéis, vais a, a iVox, ¿eh?, descargáis el nuevo desorden mundial del sábado pasado, no sé qué fecha ayer ni siquiera, miráis a vosotros que no sois mancos, ¿eh? y si, para mirar un, una, un calendario seguro que, que podéis, que sabéis, miráis que día ayer el sábado es y, y descargáis el eh, nuevo desorden mundial de tal fecha, y sentíslo, y ahí vos dice perfectamente y claramente el, el nombre del, del paisano este, ¿vale?, ¿sí?, vale, venga, de acuerdo. Y era un paisano que yo, pues digo, que yo no sé ni cómo se llamaba, pero bueno, que por lo comentaban ellos, así todo tal, eh, que el paisano escribe siempre, dice, ya la disciplina científica que estudia esta cuestión. Y que los de Wikipedia hacían automáticamente la revisión y siempre quitan lo de ciencia por pseudociencia. ¿eh? Y bueno, todos estaban indignados, indignados con el tema. Y bueno, pues a mí eso llévame siempre a, a una reflexión, ¿eh? Una reflexión que, a ver, yo no sé si tengo claro lo que lleva la ciencia o lo que no llevo ¿eh? pero bueno, creo tenerlo y, y, y no sé, a lo mejor ahí pues, viene otro y de un extremo del otro y me, y me, eh, me pega una, una buena de cuera y, y me explica lo que lleva la ciencia. Pero bueno, yo entiendo que la ciencia lleva, sobre todo, una manera de hacer las cosas. Yo entiendo que la ciencia es sencillamente lo que se fae empleando el método científico. Con esto quiero decir que la ciencia no es ni mayor ni peor, ni no sacrosanta, ni no demoníaca. La ciencia es una cosa que se fae de una determinada manera. Y cuando las cosas se faen de esa determinada manera, bueno, pues puede considerarse que las cosas son científicas. Eh, claro, ¿qué ocurre? Que por algún motivo que yo cuesta bastante entender, ¿eh? Eh, hay gente que fae cosas ¿sí? que bueno pues que no les fae usando el método científico, lo mejor, porque igual es imposible, ¿eh? no se puede hacer usando eso, hay que utilizar otros métodos que pueden ser igual de buenos o igual de malos, sencillamente son otros métodos. Pues, la reflexión, sencillamente. Un día hablaremos aquí de. Eh, de filosofía al mi amigo el y, y yo y bueno, pues entendíamos que muchas filosofías llegaran a, a conclusiones por la reflexión eh, a las que otras civilizaciones llegaron a través de la ciencia, a través de la, de la investigación científica y ellos llegaron por la reflexión pero claro, si llegas por la reflexión no se puede decir que ese conocimiento sea científico, ¿eh? de otro tipo ¿Y es mejor? ¿Y es peor? No, yo no creo que sea mejor ni peor. Habrá los que me digan, no, no, la ciencia y es lo más grande. Y yo diría, bueno, pues depende, a veces sí, a veces no. Hay una manera muy guapa de hacerles cosas, pero bueno, también es prevertible, corruptible. La ciencia, como os decía, yo entiendo que y es sencillamente hacerles cosas ¿eh? usando el método científico. Eh, ¿Qué es el método científico? Bueno, pues eh, ya os digo, no soy yo filósofo de la ciencia para pa ponerme aquí a, a explicaroslo ni, ni a describirlo correctamente. Sencillamente, yo diré pues, que el método científico va ser en que ves algo, un fenómeno cualquiera, ¿eh? y si quieres afrontarlo, que es investigarlo, que es ente intentar entenderlo de una manera científica, pues este eso a investigar. Plantees una hipótesis. ¿eh? Lo primero, yo creo, que, eh, yo creo que, que cualquiera que pretenda afrontar algo científicamente, lo primero que tiene que hacer es plantear una hipótesis. ¿eh? Que lleve una hipótesis y eh, una pregunta. Seguramente otros no, no lo plantearían así, dirían que lleve una afirmación. ¿eh? Una afirmación que poner a prueba. Yo diría que lleve una pregunta eh, y que en todo caso pues lo que buscamos es una respuesta ¿eh? vamos a decir por ejemplo a ver qué sé yo pues eh, el sol sale todos los días por la mañana ¿eh? vamos a plantear la hipo una hipótesis pues una hipótesis es ¿eh? que el sol gira alrededor de la tierra ¿eh? eso es una hipótesis otra hipótesis puede ser eh, la tierra gira alrededor del sol Y construyes una explicación en la que dices, mira, yo pienso que, que, que el Sol gira alrededor de la Tierra por este motivo, por este y por este y por este. ¿Mm? Y el otro dirá, no, pues mira, yo pienso que la Tierra y a la que gira alrededor del Sol por este motivo, por este y por este y otro, de más allá. ¿Mm? Otra hipótesis, eh, pues, ¿qué forma tendrá la Tierra? Vamos a afrontarlo de manera científica, pues yo pienso que la Tierra y es plana. Por esto, por esto y por esto y por lo demás allá. No, mira, pues yo pienso que ella redonda. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto y por lo demás allá. Y bueno, son dos son dos, dos hipótesis, ¿no? Dos hipótesis. Vamos a suponer que hay dos personas ¿eh? que, que deciden, ¿eh? que van a poner, que van a someter a prueba esa hipótesis. ¿eh? Pues entonces los dos lo que van a tener que hacer... ¿eh? Tanto el que defiende una cosa como el que defiende la otra, o como el que plantea una hipótesis y el que plantea la otra. Porque plantear una hipótesis no debiera ser eh, posicionarse a favor de esa hipótesis. debiera ser sencillamente plantearla ¿eh? y posicionarse nada más en favor de los resultados ¿eh? de la investigación. bueno Vamos a poner que estas dos personas eh, quieren poner a prueba esas hipótesis. Bueno, pues eh, el método científico lo que dice de que si tú planteas una hipótesis, ¿sí? pues lo que tienes que hacer es que eh, eh, más importante ¿eh? que dejar claro en qué situaciones se confirmaría tu hipótesis, ¿sí? lo fundamental es dejar claro en qué condiciones se rechazaría. ¿sí? Claro, eh, esto se llama ser falsable. Una hipótesis y es científica cuando es falsable, es decir, cuando te dice, oye, cuando eh, si, si pasa esto, eh, cuando tiene que pasar una cosa que para que sea falsa? ¿Qué tiene que pasar para que sea falso esto? Y es como, a ver, yo que sé, pues, eh, no sé qué teoría, supongo que ya la termodinámica la que dice que si pones un, un cazo de agua arriba de un fogón, ¿eh, el agua se calienta, ¿eh? Una cosa tan simple como esa. pues eh, ¿Cuál es la condición de falsabilidad de, de esa teoría? Bueno, pues el que plantee esa hipótesis dirá: Oye, pero en caso de que pongas el agua en ritmo al fuego y en vez de calentarse se enfríe, pues entonces es falsa la hipótesis. ¿Eh? No sé si me entendéis, puede parecer mmm, ridículo, ¿eh? puede parecer llevarles cosas al extremo, pero bueno, yo pienso que. que es la mejor manera de, de entenderlo y no penséis que es tan exagerado eh muchas hipótesis eh, casi se plantean falsabilidades tan ridículas como como esta que yo os digo ¿eh? vamos a volver a vamos a volver a esos dos ¿eh? Eh, bueno pues dice mira pues pues el, por ejemplo el que dice que la tierra es redonda Dice, mira pues yo eh, vamos a poner un ejemplo ya típico ya de de algún griego de estos famosos que me parece que, que planteó también este este experimento y eh, si la tierra es redonda eh, y yo estoy al del mar y un barco sale allá mío pues según vaya marchando como ya es redonda eh, va a ir eh, digamos haciendo esa redondez Y, y cada vez voy a ver, en vez de ver el barco entero, voy a ir viendo cada vez más pequeño más pequeño, cada vez solo veré el esveles, la parte más alta, porque bueno, irá tapándome la, la propia curvatura de, de la Tierra. ¿eh? Y entonces mmm, podrá decir, bueno, ¿y será falso esto que yo propongo? ¿Eh? Este experimento dará un resultado que permitirá rechazar esta hipótesis en caso de que yo siga viendo el barco entero, seguir, seguir, seguir... hasta que hasta que me alcance la vista ¿eh? siga viendo el barco entero de abajo arriba ¿eh? por ejemplo y lógicamente el que dice lo contrario el que sostiene la hipótesis contraria que la tierra y plana pues dirá que será falsa la blanca su contrario en caso de que suceda lo que lo que decía el, el, el compañero ¿eh? será que la la hipótesis es falsa la hipótesis es falsable y re, rechazable ¿eh? Yo pienso que la ciencia y no más eso. Eh, y eso, no mm, es mejor ni es peor que, que otras cosas. Y eso, y es usar ese método. ¿m? Hombre, ese método y es muy potente. Porque, por ejemplo, los que estamos obsesionados con entender cómo forulen las cosas y por saber cuándo las cosas son falsas, bueno, pues ese, ese método ayúdanos mucho, ayudanos mucho a entender. porque sabemos cuando una cosa furula y cuando no, y en qué condiciones sí y en qué condiciones no. ¿Mm? Incluso, bueno, pues en, en, en disciplinas, digamos, que, que serían mucho más vulgares, mucho más caseres, que a lo mejor la, las grandes ciencias, a lo mejor sencillamente observar a la gente, en saber por qué la gente y malo, pues a lo mejor, pues sí, todos estamos continuamente planteándonos pequeñas hipótesis, ¿eh? y comprobámosles, ¿eh? No, la gente y cabrona porque claro, están las cosas mal y cuando encontramos un cabrón aquí va todo bien decimos, no, pues eso no era, no era verdad del todo porque eh, hay cabrones que también, que también les van las cosas mal o, bueno, o mismamente una mentalidad científica difícilmente podrá, podrá ser racista porque, bueno, tendrá que... Eh, plantear hipótesis y sus hipótesis Tienen que ser que, que todo el comportamiento de, ¿eh? de la persona va a depender de, de la sorraza. Entonces, cuando encuentres excepciones... ¿eh? Porque hay un dicho por ahí muy gracioso, ¿eh? pero que, que yo creo que es absolutamente falso. Que Jesús de, de, de la excepción confirma la regla. Eh, yo creo que es todo lo contrario. La excepción nunca confirma la regla. La excepción niega la regla. <ríe> Pienso yo, ¿eh? Pienso yo. En fin... Eh, ¿será que yo soy raro? No sé. No, yo creo que no, que vamos, que cualquiera puede entenderlo perfectamente. ¿eh? Que si la hipótesis Y, todo Y de esta manera, pim pam Pim pam, Bueno menos esta vez, joder, que está viendo un Y, pero todos los demás y o sea que esto y verdad No coño, esa única vez que no fue sina ¿eh? Confirma que no es verdad, que no que son así las cosas, ¿eh? Explícame, explícome, bueno Eh Después de soltar este discurso, ¿no? a lo mejor pensáis, coño, el anedónico miserable, yo un cientifista del copón, ¿eh? Bueno, hasta cierto punto, yo creo que sí, ¿eh? yo pienso que sí, que, que yo soy muy cientifista, que yo tengo una manera de, de pensar y, y de afrontar el mundo, digamos, que yo es cientifista, ¿eh? que yo intento... Eh, siempre entender las cosas empleando ese método, ese método que yo pienso que, que furrula muy bien. Pero eh, pese a que yo digo que eso ya es ser cientifista pues a lo mejor no tanto, porque hay otros por ahí que son científicos eh, que son los que oficialmente se puede, conocemos como cientifistas y que por embargo no utilizan este método. Es, bueno, si sí utilizan este método para algunas cosas, pero hay otras cosas que directamente les rechacen sin necesidad de, de utilizar el método, y cuando surge esa expresión de esto no son ciencias eh, esto no es un de la ciencia esto no tiene por qué investigar la ciencia eh, que se encargan en las pseudociencias y dice de manera, de manera despreciativa eh. hombre, yo creo que eh, y de eso hablaré también que eso que se llamen pseudociencias el mero hecho de, de, de llamarse pseudociencias y una estupidez por parte de ellos mismos porque a ver, esas cosas no son científicas ¿y qué más da? ¿Eh? no son científicas, ¿vale? No, estudian, no lo estudian de manera científica porque no, no usen el método científico ¿eh? Eh, no fallen un experimento otro principio eh, del método científico y él, él lo llama en lo que se llama la replicabilidad ¿eh? que ya sencillamente eh, que cuando tú haces un experimento ¿eh? y llegas a unas conclusiones pero déjeslo todo al, al más mínimo detalle hasta el extremo del ridículo ¿eh? dicho todo lo que hiciste y dejeslo por escrito o por cualquier otro método para que cualquier otra persona que quiera repetir el experimento de la manera que tú lo hiciste pueda hacerlo por la información que tú das, ¿eh? eso ya es la replicabilidad. Y de esa manera, pues muchas veces, oye, pues una persona replica un experimento y a lo mejor cambia una variable que no ¿eh? contemplara el otro, ¿no? y entonces es, obtiene un resultado diferente. Y puede hipotetizar, ¿eh? y, o puede concluir que esa otra variable que, que en un contemplar el primero, pues ya es la que realmente es importante, y importante por tener el resultado. Esto ya son más profundidades, pero bueno. Esto ya llenar nada más para pa, pa explicar, para ejemplificar, que eh, esos que se llaman o que son denominados pseudocientíficos y que tienen tanta gana de ser científicos, eh, nunca es de decir, oh, está científicamente comprobado que, que hay extraterrestres. Bueno, no está científicamente comprobado, ¿eh? No no sé pero no es que no tienen por qué estar científicamente comprobado. Puede ser sencillamente bueno, pues otra cosa, puede ser esencialmente una hipótesis que plantea uno, porque da la garde de plantearla, pero no tienen por qué sometela a no te obligado a sometela, A a una prueba científica. No te obligado a ver si nos entendemos. Pa's que la gente piensa que para que algo se haya tomado en serio, que tan obligados a A, a considerarlo eh, científico, ¿eh? A que se haya considerado científico, que lo científico lo serio, no hombre, no, no necesariamente. ¿Por qué, José? Vamos a ver, que sí, que para mí, por ejemplo, eh, la ciencia y el, el método científico y un método muy eficaz y una manera de hacer las cosas muy útil y que se llama entender, pero Otros, sencillamente, no fan las cosas científicas, pero, pero bueno, ¿qué más da? Estudien igual y, ¿eh? Yo qué sé, pues, todos estos que estudien fantasmas y ovnis y, y todas estas movidas, pues, bueno, ellos investiguen. que mentira? ¿Que investigan de verdad? ¿O? Sí, investiguen, pero no investiguen utilizando el método científico, ¿eh? Los estudios no son replicables, eh, eh, no son, muchas veces, no son falsables, ¿eh? y esto pasa incluso con disciplinas que por algún motivo mira y es curioso porque por un lado tan los, los estos los escoces cosas misteriosas y el ocultismo y demás que están empeñados en decir no oh, esto yo es científico esto está científicamente comprobado esto no sé qué cuando bueno pues no ¿eh? sencillamente hay que decir no mira no es verdad no está científicamente comprobado está eh? de otra manera está estudiado está observado está ¿Eh? vería a no sé cuántas gente pero nunca científicamente comprobado ¿Eh? ¿Vale? Eh, por un lado tan esos por otro lado tan curiosamente los que desde de la otra rama ¿eh? se empeñan en, en negar pero yo curioso porque niegan los supuestos cientifistas niegan las cosas sin haberles estudiado tampoco, sin haberles sometido al método científico, supose que si que ye tan cientifista ¿eh? que defiende tanto la, la ciencia pues lo menos que tienen que hacer Coño, pues ya era. Eh, y era. y era no negar absolutamente nada. Cualquier fenómeno que se presente, solo por el mero fecho de que. De, queda quien lo firme... coño, pues venga, vamos a investigarlo. Vamos a plantear una hipótesis. Vamos a, a plantear un experimento. Vamos a. a, a plantearles condiciones de falsabilidad. ¿Eh? Digo yo, no sé. Eh, a mí no me parece. Eh, que sea. que sea muy científico el decir. Eh, de mano venga, pues niego todo este fenómeno, por ejemplo, qué sé yo. Vamos a pensar en un fenómeno de estos de, de la investigación del ocultismo de, de mi madre, pues pues pues pues pues, pues, pues, pues los fantasmas, por ejemplo. Pues yo niego, yo ni siquiera me pongo a investigar eso. Coño, investigalo, planteo una hipótesis Y no eh, eso que la gente llama fantasmas Pues yo planteo la hipótesis de lo que, de que lo que está ocurriendo de verdad y que esa gente tiene una ilusión óptica. ¿Eh? Bueno, venga, pues, pues vamos a plantear la hipótesis ahí a, a buscar algún experimento que permita concluir que efectivamente, bueno, pues eso lleve es una ilusión óptica. Eh, vamos a plantear las condiciones en que va a quedar claro que eso no es una ilusión óptica, pero vamos a, a, a investigarlo. ¿Eh? no vamos a, a, a rechazarlo sin más ¿eh? porque parezca que hay determines cosas que son científicas y, y determinadas que no ahora mismo muchas de las cosas que, que investiga por ejemplo la, la, la teoría cuántica de la, de la física pues seguramente no hay demasiados años serían consideradas pseudociencias ¿eh? y ahora son bueno consideradas ciencias porque porque de quien se preocupó de investigarles Eh, de quien se, se preocupó de, de plantear hipótesis eh, de, de poner condiciones de, de falsabilidad de, de dejarlo todo muy claro lo que había hecho para pa cumplir la replicabilidad y para que otros pudieran seguir haciendo seguir investigando en ese tema y llegar a otras conclusiones y bueno, no sé si me, si me explico eh. y luego está <ríe> una tercera vía que ya es muy curiosa, muy curiosa ¿eh? Eh, ya os digo, bueno, pues hay determinados fenómenos, una serie de fenómenos eh, que son considerados absolutamente científicos ¿eh? y, bueno, pues si es totalmente científico, los científicos dedíquense a ello e incluso los, los, los no científicos, pues tampoco los rechacen, porque, bueno, son científicos, ¿no? Está científicamente comprobado <risa> esa, esa frase tan, tan graciosa, esa afirmación tan graciosa. Eh, hay otra serie de fenómenos que, que no son científicos, entonces esos que se dicen cientifistas eh, los sin más ¿eh? rechacenlos sin más, ni siquiera se, se preocupan de investigarlos porque eso no es científico ¿eh? entonces no hay ni, ni que investigar no ni que arrimas a ello, que no es científico ¿eh? aunque incluso cuando a veces el, el, la persona que lo, que lo idea, que lo piensa que, que plantea la hipótesis Bueno, pues plantea la hipótesis y además incluso la plantea con la eh, con la intención de que bueno pues se haya, se haya estudiada, haya tal, y hay los que los rechacen ya de, que los rechacen ya de mano, sin sin siquiera hacer ese estudio. Bueno, pues oye, eh, yo pienso que esa no lleva una actitud científica Y luego, como os decía, toda una tercera vía, que a mí llama mucho la atención, que lleva la de eh, una serie de de teorías, ¿eh? Eh, seguro que les hay en diferentes campos pero yo voy a a hablar de lo que más conozco ¿eh? Eh, que no usaron para nada el método científico no investigaron no pusieron condiciones de falsabilidad pero que por embargo son considerados científicas y, y nadie eh, se, se plantea eh, que, que son una chorrada ¿eh? como puede ser otra cosa Estoy pensando, por ejemplo, en el psicoanálisis. Eh, a mí siempre me hizo mucha gracia la teoría del psicoanálisis, eh, no es científica. ¿eh? No es científica en absoluto. Porque, bueno, el, el socreador, ¿eh? Sigmund Freud, y bueno, los. los, los eh, les secuelas, voy a decir, no es está la palabra. Los discípulos, los discípulos y los continuadores. Bueno, pues plantearon también otra serie de hipótesis, si queremos llamar así, la asesina, pero nunca ninguno planteó condiciones de, de falsabilidad. ¿eh? Eh, ellos no llegaron a estas conclusiones a través del estudio, ¿eh? ni se plantearon a investigar. Sencillamente detenieron que ya era así porque sí. ¿eh? Llegaron a ello por otra vía, a lo mejor por la reflexión, a lo mejor por la mera observación, ¿eh? Y de fecho plantearon cosas muy interesantes, a ver, que nadie tampoco me entienda mal. Eh, yo cuando digo que el psicoanálisis no es científico, tampoco digo que sea totalmente falso. ¿eh? Hay muchas cosas que, que les planteó Freud en su momento, que nadie no les plantearon antes, y que realmente con el tiempo pues vimos que, que sí que tienen, sí se investigaron científicamente en otros ámbitos, Y sí, se vio que son realmente importantes, como él pensaba. Eh, Freud fue el primero que dio el primero. Seguramente no fue el primero, pero bueno, eh, en la nuestra civilización, digamos, a lo mejor sí fue el primero que planteó la importancia de la, de la vida infantil, ¿eh? Eh, la importancia de las vivencias en leño ¿eh? para pa la vida adulta. Eh, fue el primero que planteó también eh, la importancia de, de lo sexual, de la vida sexual. ¿Eh? La importancia que, que podía tener eso en, en, en el resto de, de, de, de fenómenos que rodean a la persona En el resto de, de, del funcionamiento de la persona ¿Eh? Todo ello Son cosas muy, muy importantes ¿eh? y, que, y que fue el primero que les, que les planteó Pero una cosa, ya ¿eh? que mmm, hay aspectos que seguramente llegó por observación, por reflexión Yo no sé cómo, cómo llegó a ello Eh, y, que, y que podemos eh, considerar realmente importantes pero otra cosa es llamar a eso científico. Eso no es científico. ¿eh? Eh, por ejemplo, mira, el, lo más claro, ¿eh? donde más claro se ve, y, eh, en la falta de condiciones de, fal de falsabilidad Un psicoanalista siempre tiene razón. ¿eh? Si que sí, tiene razón. Y sigue que yo no, que no, también tiene razón. Eh, por ejemplo, hay un caso muy guapo. Que, eh, que esto me parece que ya fue Freud, ¿eh? directamente planteó lo que él llamaba los, los mecanismos de, de defensa. ¿eh? Mecanismos de defensa que eran una, una serie de, de estrategias de lo que él llamaba, la no exactamente la, la mente, todo lo inconsciente, el ello, llamó un periodo, luego lo inconsciente, bueno... una serie de estrategias para pa negar de algún de algún aspecto ¿eh? por ejemplo pues la negación mejor dicho la negación y para negar el aspecto digamos que para defenderse para defenderse ¿eh? el olvido la negación demás bueno pues vamos a centrarnos en la negación eh, la negación es muy curiosa porque vese claramente como, como, como el psicoanálisis no cumple el, el principio de, de falsabilidad. Vamos a suponer un paisano que por el problema que se ella pues decide ir al, al psicoanalista ese paisano va al, psico, al psicoanalista y bueno están ahí contando ya sabéis cómo llega la, la todo lo que llega, la ceremonia el ritual del psicoanálisis y el, el paciente en un diván el psicoanalista ahí preguntando cosas y apuntando o grabando tal bueno, y le historialle que después de unas cuantas sesiones El psicoanalista llega a la conclusión de que de que ese es el problema que tiene. Y que odia a su padre. Tú odias al topa. ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Una condición de falsabilidad sería que, si, bueno, pues efectivamente, eh, vamos a, a hacerlo muy fácil. Vamos a hacerlo muy fácil. Vamos a, a, a obviar el tema de que pueda ser eh, su gestión o demás. Vamos a obviarlo. Vamos a obviarlo. Sencillamente, si el. Si el paisano lo enfermo en ese momento Pues ya es verdad, odio oh, mi pa, todo bien de ahí ahí Pues ya era verdad esto que decía Pero vamos a suponer que si el enfermo dice, No, no, en absoluto, yo con el mi pa Yo me de puta madre Y, y o sea, no tengo ningún problema con él Pues diríamos, bueno, pues ya la condición de falsabilidad no De ¿Eh? la condición en la que Esa teoría del psicoanalista Ya es falsa ¿Eh? Pues no, no es así No, no Porque si el paisano dice, coño, pues efectivamente sí que sí que es verdad, ¿eh? yo odio al mío pa Pues eso con él te dirá, ves, ves, tenía razón ¿eh? ¿Eh? Yo dije sí que odiabas al tu pa y, y era verdad, tenía razón Pero si el paisano le enfermo, dice, no, no, que vaya, yo con el mío pa llevo un de puta madre Pues si con él está, ves, dirá, ves, eh? ¿Eh? ves cómo está funcionando hoy el mecanismo de negación Niegueslo porque es verdad, es ¿eh? curioso, es ¿eh? curioso ¿eh? Y es una cosa realmente curiosa, pero bueno, ¿eh? mira, sin embargo, esta ¿eh? está considerada una disciplina científica, nadie no sabe por qué, ni por qué no, bueno, no sé, digo yo, nadie no sabe por qué, ni por qué no, no, no, yo no sé por qué, ni por qué no, otros igual sí lo saben, qué sé yo. sintiendo anedonia. Sigue sintiendo falar al anedónico miserable. A través del 107.3 de la frecuencia modulada. O a través del www.radiocuco.org. La nuestra emisión a través de internet. Para el planeta entero, para el mundo entero. Esta noche, eh, de. hablando de ciencia. Falando de ciencia, pero seguramente que, bueno, que, <ríe> que cualquiera que digas que este ¿eh? un programa en el que se faen comentarios ¿eh? sobre la ciencia, lo que es la ciencia, la disciplina científica, pues oye, malamente, ¿eh? malamente te entenderá que, que lo que estamos haciendo y es lo que estamos haciendo ahora mismo. Porque, bueno, de la misma manera ¿eh? que estoy diciendo, pues que. que yo considero que el método científico, que la manera de hacer las cosas eh, tal y como les fae la ciencia, pues bueno, pues que lleve una manera muy afalladiza para eh, pa entender el mundo que nos rodea, ¿eh? para llegar a conclusiones en las que puedes tener no seguridad, porque a lo mejor precisamente también un, un principio de la ciencia y ese... Eh, esa no se, seguridad en el sentido de non finalidad de que nun a, eh, nunca no nun llegues a, al punto máximo sino que sencillamente dejes eso ahí eh, para que para que vengan otros para que vengan otros y, y continúen a partir de donde tú lo dejaste sentiste alguna vez esa expresión de de hombros de gigantes eh? pues hombros de gigantes quiero decir más o menos eso y una y una manera muy metafórica de de, de explicar eso que Que por otro, otro gigante ¿eh? que hizo que grandes cosas, tú puedes ponerte en ripa de los hombros de él y aunque tú seas pequeñín, vas a saber más que, ¿eh? vas a saber más que, que el gigante. ¿eh? Eh, de esa manera, la ciencia, normalmente eh, los avances, ¿no? No, niegan a, no niegan a lo anterior, ¿eh? no niegan al descubrimiento anterior. Lo que faen es envolverlo y, ¿eh? y complementarlo. ¿eh? Una de eso bueno, una cosa parecida falé, porque para mí he parecido, eh, cuando tantas veces falo de la de la dialéctica y digo que bueno, pues que nos vamos, cuando se enfrenten dos maneras de ver un mismo fenómeno, una tesis y una antítesis, eh, posiblemente ninguna de las dos. ¿eh? Tengan razón. Eh, si les dos expliquen exactamente lo mismo, aunque sea de maneras diferentes, no puedes decir que una es mejor que la otra, porque les dos lo expliquen. Pero si viene una tercera eh, que les envuelve a los dos, que explica lo que explica la una, que explica lo que explica la otra y que además explica más cosas, sigue una síntesis que, que lo envuelve. Ese cuido que yo, una manera muy metafórica también de hablar de, de, de la ciencia y de esa. infinitud, digamos, que tiene la que tiene la ciencia. Porque yo curioso también eso que dice muchas veces la, la gente, eh, sí, en el vulgar y tal. Hoy dicen esto, pero mañana van a decir otra cosa. ¿eh? Eh, bueno, no exactamente, no exactamente. No ya que digan esto que mañana vayan a decir otra cosa. ya que mm, mañana, a lo mejor, eh, se descubre algo que puede explicarse a sí mismo y que puede explicar es otra cosa. que puede explicar las relaciones entre ambas, claro, eso también es verdad que vamos a decir que sería Asina, que sería de esta manera una situación ideal, o ¿eh? una situación puramente científica, que la gente eh, sencillamente usara la ciencia, el método científico para obtener conocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que, que no es no Y ahora vamos a meternos en otro de esos temas que me gusten a mí tanto, que es el capitalismo. ¿eh? Pues mirad sencillamente en el momento en que esa búsqueda de del conocimiento está mediatizada por el beneficio económico, ¿eh? desde ese momento pues decirse que bueno pues que la la ciencia, el uso del método científico, las conclusiones a las que se pueden llegar usándolo, son lo de menos. ¿eh? Porque en el momento que eh, que a daquien ¿eh? a un, a una gran corporación a un sector industrial y interesa que salgan unos resultados ¿eh? y va a pagar perres al científico para que obtenga esos resultados pues posiblemente les, les probabilidades de que el científico dea con esos resultados van a ser muy grandes vamos a pensar Por ejemplo, la industria farmacéutica ¿eh? o la industria alimentaria, y es más fácil porque estamos fartucos de, ¿eh? de ver en el telediario, además, ¿eh? es en el telediario: ¿eh? dicen los científicos, comprueben que no sé qué cosa que lleve mala o que no sé qué otra cosa que lleve buena. Vamos a ver, eso no lo comprueban científicos, digamos. Eh, en búsqueda de un conocimiento puro y que no tienen otra motivación que, ¿eh? que el avanzar en el conocimiento pues muéstrenlo científicos pagados ¿eh? seguramente y aquí volvemos, vamos a tocar vamos a volver a, al tema de la conspiranoia del que falaban en tamo del programa porque bueno esos resultados posiblemente ¿eh? posiblemente eso tiene sencillamente porque hay quien paga para que para que eso tengan esos, esos resultados ¿eh? aquella que no me creéis. ¿eh? Eh, ¿Por qué unas veces salen científicos diciendo que una cosa allí es buena? ¿eh? ¿Otras veces salen otros diciendo que la misma cosa allí es mala? ¿eh? Pues sencillamente muchas veces, porque se enfrenten dos marques, separáis. ¿Por qué pensáis que los científicos... Bueno, voy a hablar de una cosa que no sé, pero que, bueno, que ya que ya sospecho de ella. ¿Por qué pensáis que los telediarios periódicamente... ¿eh? salen supuestos científicos o bueno, supuestos científicos de verdad diciendo que es malo ¿eh? rellenarles botellas de, de plástico ¿Eh? bueno, pues no puede decir claro, claro que es malo porque empiecen a soltar merdilla y no sé qué y tal y entonces y otro dirá ¡buah, vaya tontería! hay 20 años, nunca era malo ¿eh? no había problema ninguno y todo el mundo rellenaba botellas y no pasaba nada ¿eh? nunca no nun pasó nada yo pues digo, yo no sé Si paso, no modo de pasar. No tengo ni puta idea. Ocurre que no me fío mucho tampoco de, ¿eh? de sus conclusiones, desde el punto de vista que les planteen seguramente, pues, o, porque la, el, desde las mismas empresas que te han interesado es en que no utilices la botella, en que compres otra. ¿eh? Yo una chorrada, yo una chorrada, pero posiblemente sea yasina ¿eh? Pienso que yasina ¿Eh? Eh, y que a la mitad de las veces que, que nos dicen cosas supuestamente científicamente comprobáis, es mentira. Yo, bueno, aquí es no me sentís. Eh, yo, mientras es unos cuantos años de mi vida, fui científico. Sí, sí, sí, yo. Eh, vosotros te dicen así, este tío fue de todo. ¿eh? nos contó que fue que si pegó una la construcción, que si limpiador, que si. Eh, y ahora científico. Bueno, pues sí, lo si queréis, joder, si no lo creéis, el no problema que tengo yo. Además, igual estoy contando una mentira. Porque ya sabéis que, oye, al fin y al cabo, ¿eh? esto como yo un programa de radio, pues igual me dedico aquí a interpretar, ¿eh? y, y no verdad nada, nada de esto, yo tengo una fantasía. vos dice que yo ya era, eh? tuve también unos años de escritor? Mira, otra cosa, difícil de todo. Deis sus cuentas, me escabéis pues vos, pues. inficí <risa> de todo. ¿eh? Vaya, lo digo muchas veces, hombre, eso de. aprendí de, de mucho maestro de nada... Yo, yo, soy de esos, ...yo soy de esos... ...bueno pues ya os digo... ...yo tuve una, una época de, de... científico... ...y digamos que en el sitio en el que yo investigaba... no había... no dependía de... ...de perres, de ninguna empresa... ...de ninguna corporación... ...de ningún sector comercial o empresarial... ...pero sí de... ...si sí dependía de las perres... ¿eh? ...dependía de perres supuestamente públicas... ¿eh? Eso público, que, que hay los que piensan que no lle de Neide, hay otros que dicen que, que no, que lo que pasa es que lle de todos. Yo no, yo digo que lle de ellos. Que mío un lle, seguramente, pero de Neide tampoco lle de ellos. Bien que lo cuiden, ¿eh? para ellos, para su beneficio. Bueno, pero eso hay otro cantar que, que otro día despotricaré un poco más acerca de ese tema. Eh, la cuestión llega bueno, que sí dependíamos de, de perres, ¿eh? y. Como en tantas otras cosas, hay modes. Como aquí en Radio Cuca, que hay la moda de una temporada, ¿eh? hay la moda de programas de música heavy, otra temporada, ¿eh? hay la moda de programas de contrainformación. Bueno, pues eh, allí también había modes, ¿eh? en el tema científico, en la investigación. Y entonces había campos que estaban en moda, y si investigabas en ese campo, y era más fácil que te financiaran. ¿eh? Pero si investigabas otro, querías investigar otro, no te financiaban en Cristo. Entonces, ¿eh? Eh, muchas veces trucabes los resultados. Uy, sí, sí, tranquilamente. ¿Qué piensas? ¿Es que yo mentira. Sí, pues sí, trucabes los resultados ¿eh? para pa poder dedicarte a, a seguir mamando del teto aquel. Sí, y también conocía muchos otros científicos que obtenían unos resultados u otros en función de que tuvieran eh, amistad o enemistad con otro científico que, que obtuviera esos resultados. Yo viví el caso de, ¿eh? de cómo se obtenían siempre los mismos resultados aquí que, que se obtenían en un determinado laboratorio de Inglaterra. Eso mientras los directores de los laboratorios se llevaron bien. En el momento que empezaron a llevarse mal, curiosamente empezaron a, ¿eh? a discrepar los resultados. ¿eh? ¿Qué cosa más curiosa? Supuestamente eso según el método científico y imposible, ¿no? Pues claro que imposible, claro que y imposible. Y ya precisamente por eso por lo que yo eh, pondero el pondero el, el, el, el método científico eh, pero claro eso no tiene que ver a lo mejor con la con la ciencia actual ¿eh? de la misma manera que, que decía que eh, que no tiene que ver la o sea que, que, que en un científico el negar algo por el mero fecho de negarlo ¿eh? pues esto en un científico esto ni siquiera me molesta en investigarlo ¿eh? esto no es un fenómeno científico y es pseudociencia ¿eh? que, que yo otra chorrada porque, porque, porque no sé por qué tan empeñados ya os lo digo los de las pseudociencias en, en considerarse a sí mismos científicos en considerarlo conocimiento científico pero bueno, en fin que son reflexiones para eh? pa, pa llenar la noche? ¿eh? sencillamente la, la ciencia, lo científico Yo cuido que hoy en día ¿eh? Eh, yo una religión más, en serio, porque yo una, una religión que está basada en, en creencias ¿eh? y, y que yo creo que, que, que está muy yoñe de lo que lleva la ciencia de verdad, la ciencia pura. ¿eh? Eh, no sé, hay, hay poderes que supongo que al, final, al fin y al cabo son poderes económicos. que son los que deciden lo que es científico, lo que deja de ser. Y bueno, por supuesto que ese principio que vos dices, hay un pedazo de que la ciencia, realmente el conocimiento científico siempre diva más, bueno, pues no siempre porque, bueno, digamos que cuando los intereses económicos eh, entienden que es más beneficioso que ese que, que si conocimiento vaya para atrás, pues va para atrás. No ¿eh? entiendo. non tienen ningún problema non tienen ningún problema en manejar esta religión científica que religión porque pescancieros que todo absolutamente todo quiere ser científico y que haría más a ese mesmo científico y considera que que el ser denominado estar dentro de esa casta de lo científicou pues da apostinda na importancia que sentido tienen cosas como les Por ejemplo, los de económicas. ¿Eh? Joder, la economía, bueno, pues es una disciplina eh, compleja, importante, eh, eh, Joder, yo considero la muy, muy valorable. Pero hay una chorrada que se llame de ciencias económicas. ¿Qué ciencia hay en la economía? Pues ahí usarán la matemática, lo mejor. Eh, eh, utilizará la sociología, ¿eh? a lo mejor si sí son más más ciencias la sociología supongo que es eh, mala de separarse de la biología de la psicología, a lo mejor incluso no debiera separarse de la propia eh, medicina bueno la medicina al fin y al cabo es también la biología ¿eh? y una, unas tecnologías que no sé hasta qué punto podrán decirse esos días de, de la investigación biológica esto ya son paranoias mías ¿eh? son paranoias mías pero no deja de ser curioso que ahora todos sean ciencias ciencias de la economía, ciencias del mar, ciencias... joder no sé, ¿qué necesidad hay de ser ciencias? porque qué ya es mayor? Eh? cuando ya es una ciencia que cuando no ya es? ¿por qué? cualquier día eh, sentiremos la expresión ciencias de la literatura ¿eh? entonces los, los que escriben una novela de ficción ¿eh? considerarse científicos <risa> por escribir una novela, ¿eh? Yo escribo una novela y soy un científico. Bueno, no sé, ¿eh? Igual de ¿eh? que es que necesario... ¿eh? Bueno, yo os diría que, que no me fegáis caso, porque al fin y al cabo todo lo que digo no son más que tonterías, o sea que... cantar que acabo de poner, supongo que ahora mismo soy un objetivo de bueno pues de, de las nueve leyes, del de ministerio de justicia, de la clase política, porque bueno, este, este cantar que yo creo que tiene una letra extremadamente inteligente, que yo, bueno, pues desde la primera vez que lo sentí y sigo pensando así, na, Creo que dice una serie de cosas eh, realmente muy, muy importantes y muy bien pensáis, ¿eh? Eh, Cuestionarse uno a sí mismo. Pero ¿eh? eh, en sí el máximo enemigo. ¿eh? Otros a lo mejor dirán, joder, que ganes de, ¿eh? de autotorturarse, vamos a pensar que lo que hacemos lo hacemos bien. No, yo soy incapaz de, de pensar así, ¿no? ¿eh? Yo tengo que estar en permanente autocrítica. Necesito estar en permanente autocrítica. Eh, eh, también se sellado esto que hablábamos eh, de la ciencia. La ciencia está continuamente poniéndoles... Eh, eh, explicitando el método científico y en el método científico es necesario explicitar las condiciones de falsabilidad de la hipótesis. Eh. Y hay que buscarles, hay que intentar... Hay que intentar con el método científico y casi más importante intentar... Eh, falsar, intentar que no salga bien, que no que salga bien, eh. vamos a buscar esas condiciones, si pasa esto, llegue eh, mentira, entonces voy a hacer todo lo posible para que pase. Porque de esa manera, si, si, si Indasina poniendo todas las condiciones, no consigues falsarlo, puedes empezar a pensar, coño, pues igual va a resultar que algo de eh, algo, algo de poder explicativo tiene. Eh, yo creo que bueno que eso tiene que ser común a, a otra serie de cosas, tiene que ser común a, eh, a, a, cómo, nos, a cómo nos movemos por la vida. ¿eh? Eh, yo por lo menos muevo siempre por la vida autocriticándome continuamente, ¿eh? intentando intentando entenderlo todo, ya ¿eh? por prácticamente imposible, pero bueno, oye, eh, eh, no por eso, no porque sea prácticamente imposible y... Eh, de motivo para para dejar de intentarlo, intentar entenderlo todo, intentar ¿eh? explicar todo lo que tengo alrededor a todas las demás personas a mí mismo eh, a todos los sucesos que, que puedan pasar, yo intento entenderlos todos intento entenderlos todos e y, y intento criticarlo todo ¿eh? intento nunca jamás más pensar que estoy en en posesión de la razón ¿eh? Eh, intento que siempre que me dicen ¿eh? Otra cosa, siempre que me dan otra posibilidad Siempre que me planteen otra opinión No la rechazo Yo no fago como esos que se dicen científicos Y que son los más anticientíficos del mundo ¿eh? Que dicen ah, Eso ya es ciencia, no es científico No me molesto ni, ¿eh? ni a sentirlo No, pues yo sí ¿eh? Yo yo todo todo lo que se me presenta Todo, todo intento Intento comprenderlo, intento entenderlo Intento analizarlo ¿eh? diréis vosotros José, vaya, vaya estrés, vaya vida de mierda Bueno, pues os no, pues digo que no. Igual llega la anedonia por culpa de eso. ¿eh? Igual porque, porque no me preocupé tanto de a lo mejor de disfrutar como de entender. ¿eh? Y a lo mejor si intentas entender este mundo tan chungo, pues oye. Al fin, acabes como yo, acabes anedónico. ¿eh? ¿Será, será eso. Sí, a lo mejor. A lo mejor sí. Si, eh, ¿eh? A lo mejor sí. Si, eh. Y bueno, que hoy voy a poner ya fin al programa. Un saludo muy grande en un voto. Saludar a nadie que se me mete en el chat porque no se me mete nadie, pero bueno, un saludo muy grande a toda la gente que me sintió a través de la nueva emisión digital. Un saludo muy grande a todos esos sintientes que tengo ahí a través del 107.3 de la frecuencia modulada. Y otro saludo muy grande a todos los que descargan este programa cualquier otro día que en un 6, el al 15 de mayo que yo el puto directo, que ya sabéis. Otra semana quiero vos aquí y otra noche, eh, quiero que me acompañéis, quiero que no embosco allá, joder, que no allá en coladas, ¿vale? Venga, Eres un canijo pero sabes aquí a la vida, das que todo lo que te han contado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 Pasado por arte de magia, tiene vida propia y va cambiando. Según convenga, tener biografías en la enciclopedia limpiando todo total, para que no vuelan los hechos que nunca es bueno que la gente sepa que reyes y presidentes. y presidentes y serán por siempre grandes figuras inquestionables ante quienes hay que doblar el espinazo.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 Que el paso doble Y la cuerga flamenca Y con ellos ¡Viva las caenas! Rompe ya tu silencio Dale todo lo que te dio primero Únete a la disidencia Piensa y que no te cojan Que no te cojan Que no te cojan Que no te cojan Es un canijo pero sabes que aquí a la vida Das goberla Y que estás